Ongi etorri antzule beste behin ere itzar nazbide, tartera. Gaurkoan, oi bezala, urrutira, joko dugu, ozeanoa zeharkatuko dugu, eta Bolibian barna, ibiliko gara, bertakoa da gure gaurko gomita, Jacqueline Martinez haintzuzen ere. Ez du zorte askorik izan eta ara ta ona ibili da hainbat e, urtez. Etorri zen lehen aldian proiektu bat zuen esku artean. Hori gainditu ditu edota aski diru bildu eta etxera. itzuli zen an ordea. Bere egitasmo borobilorrek porrote egin zuen eta berriz euskal herrira etortze ara gaur egun hemen gelditzeko erabateko asmoa dauka eta bere naia berebi umetxoak ekartzea da. Musika amaitu ostean areta gehiago ezagotuko dugu, Jakelin Martinez, Bolibiarra. Nare malaikala Jauet etxikau danu Momu monila Degam Djulingam Mwamu Munila Degam Warungam Lamu jaqueline martínez unas tardes hola buenas tardes jacqueline eres boliviana y llevas eh, más o menos ocho años en eucar herría sí ocho años he hecho el 12 de octubre que he cumplido los ocho años estar de estar aquí de bolivia de dónde eh, pues yo nací en oruro la ciudad la ciudad la capital del folclore, y vivo en cochabamba que es la ciudad jardín de bolivia ¿Te gusta Bolivia? ¿Es bonito? Sí, me encanta. Claro, es mi tierra y pues adoro adoro todo lo que es Bolivia, todo lo que es lo nuestro, ¿no? ¿Y cómo viniste? ¿Cómo decidiste me voy? Eh, pues yo creo que como todas, ¿no? Al final, eh, em, o sea, venimos en busca de un futuro mejor y en nuevas oportunidades de vida. Sí, pues eso es. De mi yo vine eco por un objetivo de comprar una casa, de tener algo de dinero para poder trabajar y mantener allá a mis niños. Tengo yo tengo dos niños que están allí en mi país. Lo, lo he cumplido, he cumplido el objetivo que, que quería, pues lo he comprado he comprado la casa que quería. Cuando dices allí es venirte aquí a Osquelaherría a trabajar y comprarte la casa En Bolivia, antes de empezar a grabar, nos has contado que la mayoría de las mujeres emigrantes venís con un objetivo. Muchas veces suele ser ahorrar para volver y montar un negocio, por ejemplo, ¿tú qué negocio montaste? Pues cuando me fui, yo monté un internet, un café internet y un locutorio al mismo tiempo. Y pues nada, por la situación, pues si que hay crisis, allá hay más. O sea, que allí, y allí nada... Me tuve que, tuve que dejar todo y volver otra vez, uh -huh. porque está muy mala situación allí en Bolivia. Has hecho dos idas y venidas, ¿no? Sí. Yo vine, yo cuando vine por primera vez, o sea, me fui de cinco años. Una vez, una vez conseguido el objetivo, monté, compré mi casa, compré la casa que quería para los niños, que como te conté que allí prácticamente no puedes, con dos niños no puedes estar de alquiler porque los niños sufren mucho estando en casa ajena porque no tienen no tienen derecho de salir al patio y jugar y no tienen esa libertad. Claro, porque nos has comentado que allí alquilar sola, para ti sola y tu familia, un apartamento es muy caro. Es muy caro, sí. Allí mayormente la gente suele alquilar, bueno, compartir la casa, alquilar una o dos habitaciones y que, que sale caro también, pero, pero bueno mejor eh, y esa fue ese fue el objetivo que tuve comprar una casa para tener para tener a mis hijos bien a gusto como, como se debe ¿no? y cuando viniste aquí eh, viniste sin papeles suele ser un proceso de unos tres años hasta conseguir los papeles y estar legalmente eso es yo saqué por arraigo el documento Tenía, tengo que estar empadronada tres años para poder sacar Y, y eso es, los tres primeros años indocumentada, pues eso, es que no, no tener documento, no tengo, tan, no tengo derechos como la libre, como la, el, la libre circulación, que no podemos, pero bueno, he estado trabajando de interna en una casa, pues prácticamente el, los 30 días del mes o los 31, los que vayan a ser, y eso es, sin salir ningún día. Pero bueno, bueno, también es que yo tenía que coger, cada 15 días tenía que librar. O sea, cada 15 días era mi día libre. Pero yo, por no perder el tiempo, por quererme ir más rápido a mi país, pues lo trabajaba. Mi día libre lo trabajaba y lo cobraba. Y las dos horas libres que yo tenía, eh, lo trabajaba también en casas, limpiando portales, haciendo otros otros tipo de trabajo. Uh -huh. Y así poder ahorrar, ahorrar lo más que pueda y poder marchar media uh -huh. y así fue de cinco años me fui a mi país pensando que no iba a volver más y, y nada otra vez estoy aquí volviste a bolivia compraste la casa y bueno por cuestiones familiares y personales uh -huh. no te salió todo bien y has vuelto a oscalería y ahora también trabajas sí ahora sí ahora trabajo bueno está después de volver de bolivia he estado casi ocho meses sin trabajar porque bueno la situación ya sabes que está muy complicada y he estado casi ocho meses sin trabajar y en ese tiempo me metí a estudiar por laide eh, para cuidadora infantil y, y nada eh, eh, pues dejando currículum he conseguido un trabajo en la la cual estoy estoy muy a gusto estoy a gusto en mi trabajo soy cuidadora soy cuidadora infantil cuido a tres niños y la verdad muy contenta con mi trabajo hablando de niños jacqueline eres madre de dos niños de 9 y 15 años eso es sí de 9 y 15 años y quieres traerlos Sí, ese es el sueño que yo tengo ahora mismo me Mi, tengo es un nuevo un nuevo o sea son eh, es el sueño que ahora mismo me he propuesto traer a mis niños porque quiero que mis hijos tengan esta vida quiero o sea quiero que ellos conozcan esta vida y ellos luego puedan decidir porque hay como te comentaba antes que allí hay mucho maltrato hay mucha violencia y se sufre mucho de voce eh, de pues, todo tipo de violencias todo tipo de violencias hay mucho machismo allí y la verdad los niños están están es la cultura de mi país no y al final es al final están como Están a, son así y yo no quiero, yo quiero que ellos piensen al final, yo quiero que ellos sean como los niños de aquí que estén libres, que ellos puedan tener su infancia su adolescencia y su juventud que puedan disfrutar y vivir conocer y luego el día de mañana si ellos quieren o deciden volver a mi país, pues... Tú eres eh, la madre de, de, de esos dos hijos. Se supone que tú misma has decidido eh, querer traerlos, pero aquí el Estado te pone una barrera. Tiene unos límites y unos sí. eh, unas líneas rojas, digamos, de cara a la economía. Es el Estado quien decide si tú puedes o no traer a tus hijos. ¿Cómo, cómo se entiende eso? ¿Cómo lo llevas? Pues muy mal pero bueno entiendo también porque bueno son yo también es legal no si yo quiero hacer quiero traer a mis niños quiero traer haciendo la recupación va, va a venir van a venir ellos legalmente y van a poder tener documento y claro y eso lleva un tiempo y sobre todo requiere mucho dinero y, y, y nada a ver con la situación que están están negando bastante el tema de las recuperaciones bueno aunque es nuestro derecho estando aquí lleva yo ya llevo ocho años y yo creo que tengo derecho a que mis hijos puedan venir por lo menos a, a no sé para estar que esté conmigo ¿no? antes de empezar a grabar hemos comentado que tiene que tienes la madre o los padres tienen que tener un ingreso mínimo de 1200 euros para traer a los hijos eh, 1200 hasta los tres hijos si son más de tres pues tenéis que tener más ingresos. Tú hoy en día estás sola, eh, será muy difícil llegar a 1200 euros, supongo. Pues sí, sí, sí, pero en principio mi idea es traer a un a uno a un hijo por, por el momento, por el tema este que no puedo hacer la acogación para dos. Y luego pues más adelante pues traer al otro, al pequeño. ¿Y a ti qué te gusta Euskal Herria? ¿Qué te gusta de Donostia, es donde vives? Ah, pues me encanta todo, me encanta la gente, me encanta la ciudad, es lo más, yo creo que es lo, la ciudad más bonita de toda España porque he estado en varias ciudades, bueno, como es Madrid y Barcelona y me encanta San Sebastián, yo creo que es única y su gente para mí, a mí me parece, pues que son gente muy acogedora, gente muy noble y la verdad es que he, te, he tenido suerte porque me he topado con personas muy buenas. Uh -huh te gusta si sí, la verdad me encanta me encanta me encanta el idioma me gustaría aprender de hecho estoy en estoy pasando cursos de ah, bueno cuentas que has aprendido nivel básico pero bueno que ahora lo dejé por el, bueno dejamos el tiempo desde era pues, algo es, concreto un curso concreto sí sí, sí pero bueno o se va vamos a volver a retomar a retomar y nada era los sábados Una, una vez a la semana, dos horas, que es muy poco, pero bueno, de ahí se empieza. Y para hablar un poco más de Bolivia, cuéntanos costumbres bolivianas, fiestas, comidas. Mm, bueno, pues a ver. Bueno, eh, nuestras fiestas, las fiestas, bueno, por ejemplo, nosotros somos, yo creo que el país del folclore. O sea, Bolivia, como como sab sabrás, nuestros carnavales son muy famosos, el carnaval de Oruro es muy famoso y de hecho participamos todos los años aquí en el, los carnavales de San Sebastián, pero como es que eso es como somos unas un país fol, un país que tiene mucho folclore pues participamos todos los años aquí en los carnavales, como te decía, y antes participaban más países, pero ahora es el único país que participa. ¿Y en cuanto a comida, ah, pues la comida, bueno, las famosas salteñas que a todos los vascos les les encanta, son unas empanadas que está hecho de carne de pollo, se llaman salteñas. Y pues nada, y luego pues comidas típicas de allí, como es el fricassé, eh, pique macho pues picante de pollo, pues, tenemos variedad de platos, que eso es. Pero a la gente, yo por ejemplo, en mi trabajo, a la gente que yo, que yo conozco, que, bueno, de mi trabajo, mis jefes, hago comidas de mi país y les encanta. Uh -huh. Les encanta y las famo los famosos rellenos de papa. Bueno, son rellenos de patata uh -huh. es como una especie de una de croqueta pero en grande que es de patata uh -huh. y en, y salsa en medio es muy rico y la verdad que a la gente les encanta y las, empa las empanadas de carne y luego las salteñas esas que son muy famosas yaqueline esta vez eh, has vuelto para no volver esa es tu, tu idea hay eh, ¿Aquí a España dices? ¿Aquí a Donosti? Pues sí, la verdad que sí, yo me, me propuse, me propuse, o sea, tengo un objetivo de traer a mis hijos y si, si tengo la posibilidad de quedarme aquí, yo encantada. ¿Qué te parece eh, la gente de aquí? Nos has dicho que los vascos te parecen acogedores, pero ¿tú crees que nos damos cuenta de todos los problemas, los obstáculos que soléis tener las mujeres emigrantes en el día a día? por ejemplo, la gente que cruzas en la calle, ¿qué sientes? Que que somos conscientes de esa situación. Pues yo creo a comparación de otros de otras ciudades sí. Yo sé que en Madrid y en Barcelona hay mucho mucho racismo más que aquí. Bueno, Bueno, a ver, yo tampoco he estado allí, pero por familiares, gente muy cercana que, que me cuentan de que eso, que allí hay mucha mucho racismo. Y en Donosti yo la verdad, no bueno, hay casos, ¿eh? Hay casos que me han contado, han vivido, han sufrido todo tipo de, de maltratos, bueno, de atropellos así en contra de, las, de los extranjeros. Yo personalmente no lo he sufrido, pero bueno, alguna, sí, una y otra sí he sufrido alguna alguna discriminación pero pues eso es que sí allí pero la gente de aquí a mí me parece más la gente vasca me parece más solidaria porque en barcelona he estado no tiene comparación la gente es diferente bueno está un poco también no, no mm -hmm. tampoco puedo decir tanto pero la gente de aquí o es pues, que no sé yo la gente que yo he conocido por lo menos Me han, me, ha, o sea, me han extendido la mano, siempre ofreciéndome cosas de, y cualquier cosa, o sea, tienen la mejor intención de ayudarnos de cualquier manera, aunque sea con cualquier cosa, uh -huh. con cualquier detallito. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Que, no sé, muchos tenemos, no es igual racismo, pero me parece que no nos abrimos tanto a la población migrante, ¿qué les dirías? bueno que se den la oportunidad de conocernos un poco más, más que todo como humanos como humanos y como personas y ¿sí? nosotros también que eso es, que nosotros Nosotros también queremos integrarnos, a veces no nos dejan, queremos integrarnos a la sociedad pero a veces no nos dejan por su rechazo, por su forma de pensar de, de que todos somos malos o de que todos, ya sabe tenemos mala fama de algunos que somos borrachos, otros que roban o lo que fuera, pero no todo el mundo es así. Uh -huh. Entonces y que se den la oportunidad de tratarnos y conocernos un poco más. Jaqueline, nos has dicho que has estudiado un poco de euskera, por lo menos te vamos a despedir en euskera. Ah, okay. eh, es que recasco, eta ikusiarte. Mm, <risa> vale, no bueno, sé qué decirte, es que ahora mismo se me han olvidado todo lo que tengo que decir. Dime, agurro algo. Ah bueno, pues sí se cantar en osquera, se muchas palabras y, y nada, como estoy con los niños, pues nada, estoy en ello, ¿no? De que de eso, de de aprender más porque el niño el niño pequeño al que yo cuido, pues es, tiene un añito, ahora ha hecho un año y nada y está aprendiendo ya y le hablan los padres le hablan todo en euskera y yo estoy con él yo creo que con él voy a terminar de aprender <risa> y paso cursos eso es porque cuando llegué aquí pues me fui a, un, a una casa a un pueblo en Navarra que eran en Navarra es un villa que ahí todo vasco, o sea, todo euskera, todo euskera y Y nada, y la señora que al que al yo a la que yo cuidaba tenía principios de Alzheimer y claro, a ver, ella no se daba cuenta de que yo era de fuera y me hablaba todo en euskera. ¿Y sabes por qué fue lo que me llamó la atención por aprender? Porque fue, eh, la señora me insultaba, me trataba, o sea, me insultaba, me, me decía de todo y todo en y yo y yo tenía esa curiosidad de saber qué es lo que me dice. <risa> y yo, ¿qué me dices? Y fue eso lo que me... me Me llamó la atención y por eso dije, voy a aprender. Y más que todo era para ver lo que me decía. Y me decía de todo, o sea, menos guapa. <ríe> me decía que era una demonio. Era una demonio que era lo, lo peor todo, pero bueno. Pero yo la entiendo, era una mujer que estaba enferma y uh -huh. todo eso. Pero bueno, y gracias a ella aprendí. Fue ella la que me enseñó. Bueno, ahora mismo me he cortado porque no no sé, pero tengo sé muchas cosas, sé palabras sueltas, Es difícil para hacer una, una conversación, o sea, una conversación no puedo seguir, pero sé palabras sueltas y eso sí sé. ¿Algo entiendes entonces? Sí, entender, sí. Eh, por ejemplo, en ese pueblo yo era la única extranjera, de hecho, cuando llegué hace ocho años, era la única extranjera y y ellas sabían que yo tenía esa intención no de, de querer aprender y, y claro, ya me sé contar del 1 al mil, me sé contar todas, porque Porque todas las noches hacíamos gimnasia, porque yo le tenía que hacer gimnasia a la señora para que tenga movimiento en las piernas y contar del 1 al 100 todos los días y al final a gritos y a insultos aprendí y aprendí o sea pero bueno a contar y luego poco a poco pues eso es lo, lo las palabras más uh -huh. básicas como lo del saludo como uno ahora salió en caixó eh, pues cosas bueno, nos puedes bueno. despedir en euskera bueno ahora no sé ahora mismo eh, es que no. a gurgero arte vale bueno pues nada Eh, si quieres puedo decir algunas cositas como presentándome. Ah, bueno, a ver cómo lo haces. Bueno, pues Kaisho Aratsaldeon ni eh ni Naiz Jakeli, eta pues no sé cómo se dice que estoy feliz de estar en el País Vasco. Posiknagoskal errian. Eso es, eso no Pues nada, es que ikasco eta Urenguarte. Oartzen zareten moduan, geroz eta gehiago dira Euskaraz itzegitera animatzen direnak, ikastera animatzen direnak, naiz eta, beren astapen-astapeneko erroak, sustraiak, Euskal Herritik kampo egon. Hauxe izan da, gaurko otartea entzule, gogoratu, hitza arnasteko bide izan daitekeela. Denyeita jobon Ta ta jobon ila degam dulingam ambar ñaari balay kala ci kaw lay joge tanu ci serru